Te plado nuevamente, ¿te parece? Vamos en coche y, y llegamos. No voy en tren, voy en avión. Bueno, en avión mejor. A pesar del paro. Nico Lauría, ¿cómo te va? Hola, Fabi, ¿cómo andas? Todo tiempo. ¿Qué hace, Negrito? ¿Todo bien? Sí, todo bien, recién salimos de la práctica. Previa al partido. Eh, bueno, bueno, bueno. ¿Y qué, qué se habla el, el, o qué se hace el día del, del día del partido en un clásico que que siempre para Peñarol y, con, y para Quilmes, para Quilmes y para Peñarol? Siempre es importante porque cualquier gol que gane lo deja bien parado, tiene un poquito más de oxígeno. que se habla? que se plantea? Bueno, primero se hace lo mismo de todos los partidos, ¿no? Entregar al aro, ver el video, el no, scouting, y, y lo que también más se hace hincapié es en ir a buscar el partido, ¿viste? en jugarlo no solo con la cabeza sino también con el corazón, eh, porque estos partidos ¿viste? son distintos, eh, y bueno, hay un marco de público distinto, otra motivación extra, entonces... Eh, nada, los por ahí jugamos más clásicos tratamos de de, de, de tirarle mensajes a, a los más nuevos, ¿no? de, de, de cómo jugarlo, ¿no? para, para después no, sentir, no sentirse eh, mal con este marco que te digo que no, no es para cualquiera que clásico pero me imagino, Nico, que siempre es especial y en tu caso, en lo que es tu regreso a, a Peñarol en esta temporada eh, tiene un condimento, un sabor mejor aún, ¿no? podemos decir bien hablar, eh, a mí me encanta por los clásicos de chiquito, imagínate que eh. acá en, en, en la ciudad informativo juega clásicos todos los años eh, y muchas veces contra el Quilmes ya desde de chiquito que te inculca ¿no? el tema de, de jugar clásico y le trae ganarle a Quilmes en este caso eh, y obviamente es especial cuando llegue a esa primera eh, querer jugarlo y, y sobre todo ganarlo, eh, por suerte bueno, supuestamente pudimos ganar los dos partidos y esperemos que hoy sea con la misma suerte Bueno, hace le preguntamos a Maxi Maciel si había favorito para esta noche o los clásicos son tan especiales que muchas veces eh, no van de la mano con la actualidad de los equipos, ni el momento, ni, ni la forma de jugar de los últimos partidos. No sé qué le respondió Maxi, pero yo creo, creo que pensamos lo mismo, en que los clásicos son diferentes. Eh, hay que jugarlo, no importa si no, va bien, va mal, eh, tiene lesionados o no, viste, como que te saca ese plus eh, extra eh, ya sea el emotivo, ¿no? que hace que sea un partido totalmente distinto a, a cómo venís por ahí jugando o cómo venís eh, actuando. Eh, me parece que eh, son partidos aparte, eh, como que viste, no sé, vos ves venir muy bien primero y, y, y firmes mal y por ahí te ganas firmes clasico, el clásico o al revés. Entonces eh, me parece que va ser un partido parejo para los dos, eh, donde ambos tenemos lesionados y donde ambos Eh, el mejor rumbo eh, así que va a estar más, más que peleado si bien el clásico se lleva a todas las miradas hay mucho y se habla mucho ¿no? de Juan Pablo Baulet ¿qué podés contarnos sí. vos? ¿cómo van en los entrenamientos? ¿está a la par del equipo? ¿cómo se siente él? mirá eh, Juan tiene entrenamiento todas las semanas con nosotros a la par eh, y ¿qué te puedo decir? es un jugador eh, especial también él es eh, un proyecto increíble sí. para algo fue la realidad, eh, ha venido con muchas ganas con mucho entusiasmo de jugar ¿no? fresco, joven, con muchas patas eh, y una láctima que no pueda jugar o que no, no la viste todavía porque eh, nos hubiese servido y, y seguramente nos va a servir muchísimo eh, es, es muy auténtico y para nosotros nos sirve muchísimo eh, nada, tratamos de que esté tranquilo ¿no? de que bueno, haga los pasos que tenga que hacer para para que le den la aplicación y si es que se la y si no, bueno, tratar de de que sea lo mejor para su salud, más que nada, ¿no? Ya el deporte pasa de lado, eh, y ojalá le salgan bien todos los estudios que se tienen que hacer eh, en pocos días, eh, como para después estar con nosotros en la cancha y lo podamos disfrutar en este casa a nosotros. Sí, comparto, y compartimos todos los que estamos acá en la mesa, ¿no? Si, si las cosas tienen que darse para que juegue, bienvenido sea, y si no, por una cuestión de salud, lo más importante es la, la salud de con Pablo él cuando te estaba escuchando recién cuando le contestabas a Santi eh, él hace la misma rutina que están haciendo ustedes todos los días sin ningún tipo de problema ¿verdad? sin ningún tipo de problema eh, los últimos días no entrenó justamente por este tema de, de que tiene que ir a Buenos Aires a hacer los estudios pero hasta el momento venía entrenando desde que llegamos con la pelota a la par nuestra eh, y nosotros mismos nos seguimos sorprendido por cómo él estaba eh, evolucionando en los entrenamientos ¿no es cierto? nunca se le tuvo que parar nunca se lo tuvo que, que hacer nada eh, pero bueno Eh, ...no sé, bien desde que baila de, de, de, de encima de, de su corazón o, o, o demás... ...pero como es, digamos, la, la enfermedad, si es que la tiene... eso eh, te puedo decir que entrenando con nosotros... Eh, ...creo que hasta ha hecho mejor las cosas de, de muchos, ¿no? Eh, ¿Y cómo está el equipo en cuanto a, a lo emocional, no? Digo, porque hubo cambios, la salida de, de Maxwell... Eh, ...la salida de Barabeno, en, en forma sorpresiva este Bueno, la llegada de Juan Pablo Que no pudo eh, en La reincorporación de, de Tom Brown Que si bien había jugado con bola la temporada pasada Sí estuvo en Peñarol de Mar del Plata ¿Cómo, ¿Cómo está desde lo emocional Peñarol de Mar del Plata hoy? Bueno, mejor Nos vamos, nos vamos encontrando eh, Obviamente que esto es inmenuoso Que es donde Cuando tenés entrenamiento Que fue justo en el resto de la fiesta Cuando volvés eh, mira, como, ¿sí? Ahora que hacemos no Porque teníamos a Barroguero con una cantidad de tiros eh, en ofensiva importante. Eh, Tintorelli que estaba siendo muy dominante y se le llena la mano. Se eh, va a Maxwell eh, y por ahí el reemplazante no es de la posición de él, sino que es eh, un experimental. Eh, son todos cambios que obviamente nos, nos, nos va a llevar tiempo hasta que vamos a jugar quizás como jugamos en, en, en el Super 20. Eh, también nuestra ofensiva pasaba prácticamente por esos tres y hoy no está ninguno de los tres. Entonces Eh, hay que cambiar muchas cosas, eh, pero bueno, yo te, me parece que con esta semana que tuvimos entrenamiento eh, y, y demás, eh, bueno, va a ser mejor, pudimos ganar la libertad de local, que también es unidad de, de, de, de confianza, eh, y fueron apareciendo otros jugadores, así que me parece que, que material hay, hay que acomodar las piezas, hay que acomodar los roles, y, y ir incorporando ¿no? a Brau, a, a Brawley, en la formación de ...y con lo rápido que él nos encuentra en nosotros... ...porque tampoco son los mismos compañeros el año pasado... Eh, ...y ojalá, Dios quiera... Eh, ...Juando y pueda jugar... ...y Tinto se recupere lo antes posible para, para estar... ¿no? ...porque lo necesitamos muchísimo... ...seguro, seguro... ...bueno Nico, nada, a lo mejor para esta noche... Eh, ...ojalá que puedan hacer un buen espectáculo... ...ojalá que la gente acompañe... ...que, que vaya mucha gente al poli... Eh, ...últimamente está yendo menos gente... ...también hay una, una realidad el Poli es un estadio muy grande y que aunque haya 4.000 personas, eh, parece como que hay poca poca gente y cuesta cuesta llenarlo, pero ojalá que, que, que vaya mucho público a, a ver este partido y ojalá que ustedes este, puedan hacer un buen espectáculo ¿eh? Bueno, para pues, decir, sí, pienso lo mismo ojalá que la gente acompañe, hay bastantes estudiantes en la ciudad que por ahí se se, se animan a venir eh, que es usual, el otro día jugamos en 11 Unidos, una cancha machista se sentía la gente, ¿no? Y yo decía, wow, qué lástima que por ahí el país tan no se sienta tanto, ¿no? La gente que había en la cancha. Eh, pero bueno, ojalá la gente se vuelva a enamorar, ¿no es cierto?, del básquet, vuelva a la cancha, haga el esfuerzo, los clubes también, que bajando un poco de baño a todos. Eh, y, y digamos todos, todos partícipes de este espectáculo que, que tan tan lindo estuvo durante años, ¿no? Con canchas llenas y repletas. Ojalá se vuelva a repetir. Abrazo enorme y un gran juego para esta noche, Nico. Gracias a ustedes y un abrazo. Bueno, Nicolauría, pasó Máxima Ciel, pasó Nicolauría, los testimonios de dos protagonistas.